Mekkan etapa 6. Cuando alcanzó los cuatro años de edad, Malakkan vino a jugar con los niños, por lo que se rompió el pecho y lo lavó con agua samsam.